Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Martín, eh, ¿ya recibieron la invitación de la Unión Cívica Radical para conversar eh, y integrarse a Juntos por el Cambio? Por ahora, eh, lo que salió publicado, digamos, no hemos tenido un contacto formal con el partido, pero sí, eh, sí algunas charlas eh, más informales que tuvieron algunos compañeras y compañeros de partido y, y bueno, hasta esta resolución pública de, de ampliar el, el frente a otras expresiones, concretamente el Partido Socialista, de manera explícita. ¿Y ustedes están dispuestos a sentarse, a charlar? Nosotros nunca estuvimos, o nunca bloqueamos la posibilidad de dialogar, menos con, al, digo, quien hace planteo en este caso del radicalismo, y nunca hemos tenido inconveniente en hacerlo, eh, con ellos porque tenemos una tradición y un caminar conjunto de muchos años en la provincia y hay relaciones vínculos este que digo puede haber diferencia pero sí sí hemos compartido mucho tiempo y la verdad que, que, que no, no tendríamos un conveniente de sumarnos a dialogar a charlar a pensar en la provincia a pensar en la ciudad me parece que se viene el, el, el tiempo electoral y hay que abordar esas cuestiones. Lo que pasa es que el radicalismo no viene solo. No, sí, más bien eh, entendemos esa situación, pero me parece que el, el hecho de que eh, la elección sea provincial me parece que le da otra posibilidad eh, a, a, a la discusión y a, la pos, y, y a, y a intentar construir algo diferente. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un diagnóstico de la situación nacional, de, de lo que significa eh, la polaridad o lo que se llama la grieta, eh, digamos y el fracaso que, que, que representa tanto el Frente de todo como el gobierno de, de, de Macri, eh, han sido dos fracasos, y la Argentina, el país, viene de, de, de fracaso en fracaso eh, y la verdad, que en eso no, no, no, estamos, no, no estamos compartiendo, y digo, nacionalmente mantenemos ese diagnóstico, pero sí me parece que en la provincia de La Pampa podemos tener un diálogo vinculado a los temas locales y provinciales. Incluso con los representantes del macrismo en la provincia de La Pampa. Tener que hablar con todos. Claro. O sea, no podés hablar con una parte. Me da la impresión, Martín, de que eh, se ha corrido al menos eh, la línea que sostuvo en algún momento el Partido Socialista. Yo recuerdo a Luis Solana en algún momento diciendo que su límite eh, era eh, el PRO, era Mauricio Macri. Ahora se habla también de la posibilidad de que eh, ciertos sectores del radicalismo pretendan integrar a, al tiernismo como parte de una, de una coalición o de, de, de un frente de cara a las próximas elecciones provinciales. Eh, ¿Qué pensás vos de esto? ¿Y, y dónde se ubican ahora? O sea, lo que te dije hace un rato, digamos, nosotros nunca estuvimos y, y, eh, bloqueando o negando ¿no? a dialogar con otras fuerzas políticas de él el arco opositor. Claramente lo de, lo de Juan Carlos Tierno, no sé si decir si la palabra es un límite, pero bueno, digamos, nosotros estuvimos tanto en el plano institucional como en las calles, eh, combatiendo su accionar. La justicia incluso determinó que cometió delito en la función pública, digamos, uh -huh. no, no, y, y lo conocemos en el proceder que ha tenido amparado por el PJ cuando fue ministro, cuando fue director de Bacopampa, digamos, toda su carrera en el Estado pampeano. La verdad que nosotros no, no estaríamos en un espacio con, con tierra digamos, no nos sumaríamos un espacio de... De, de, de una bolsa para, para ganar, pero digamos, esa no, es la, no, no es el planteo del Partido Socialista ni ha sido. Eh, y con las otras fuerzas políticas, con la mayoría, hemos compartido frente, incluso en el 2015 fuimos parte de, de, <coughs> fueron parte del FREPAM. Eh, cito algunos títulos eh, que fueron publicados en su momento dentro de la web del Partido Socialista. Eh, dijo el candidato a gobernador Solana en ese entonces que Kroneberger es Macri, y dijo también que cambiemos viene por las cooperativas, que son un modelo de economía social en la provincia. ¿Cambiaron las cosas? ¿Cambiaron ustedes? Digo, la, el planteo que tenemos, le, los planteos que tenemos respecto sí. de la salud pública, la educación, el movimiento cooperativo, la defensa de la transparencia y las instituciones, una propuesta productiva para la provincia nosotros esas cuestiones no digamos, seguimos manteniendo los mismos principios y esperamos que coincidir con otras fuerzas políticas en esos planteos eh, claramente hubo, puede haber habido embates del gobierno incluso en ese momento de, de Macri en, en, por algunas cuestiones y nosotros claramente estamos siempre del lado que, que hemos manifestado y digo vos citás esa nota eh nosotros mantenemos esa posición, digamos, no, no, no cambiamos eso, esa... O sea, para ustedes Kroneberger sigue siendo Macri. Cronenberger es el candidato que votó la mayoría de la sociedad pampeana hace un año, eh, y es un... digo, ¿te puede gustar más? ¿te puede gustar menos? Digo, no es una cuestión de simpatía personal, eh, la, es... Quizá el, uno, de los, uno de los nombres con mayor este, posibilidad de ser candidato el, el año que viene y con posibilidad cierta de disputar contra el peronismo. ¿Y ustedes yo? ven la posibilidad en Cronenberger de volver a tener algún lugar teniendo en cuenta de que ha quedado no, relegado ver, el Partido no, no Socialista? Es un, no es una cuestión de nombre, te repito. Nosotros nos sumamos si hay una invitación, porque en lo que hay es una invitación desde un órgano partidario, que fue la convención y la reunión del radicalismo, hacia otros partidos, incluido el Partido Socialista, y nosotros decimos que estamos dispuestos a, a dialogar. Eh, Martín, ¿esto lo, es una decisión que tomó la mesa, eh, o, o estás hablando de forma personal? No, lo hemos conversado con, ah. con integrantes de, del partido. No tenemos una resolución formal, de hecho vamos no. a tener que eh, lo, lo vamos a hacer en caso de que avancemos en, en un sentido o en otro, siempre hay eh, instancias de congresos que definen la, la estrategia electoral. Eso, eso tampoco cambia, digamos, y será ese ámbito el que resuelva. Bien. Eh, bueno, nos queda claro que, eh, si bien tierno, no, no quisiste mencionar la palabra límite, pero bueno, dejaste eh, entrever eso, el PRO no es un, no es, no es un límite para el Partido Socialista acá en la provincia de La Pampa. Compartimos en su momento el espacio del FREPAM, después nosotros eh, <coughs> decidimos tomar otro camino, eh, hicimos un, una trayectoria diferente durante uh -huh. estos últimos 4 o 5 años, este, pero digamos, no, no es, digamos, no. Forman parte del espacio de la oposición en la provincia de la Pampa. Claro, no es un límite, hay uh -huh. que decirlo abiertamente. Hoy ustedes están dispuestos a negociar, de cara a las próximas elecciones, un frente electoral en el que esté incluido el PRO. Que son cosas que vos decís, eh, nosotros vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas de la oposición con las que hemos tenido diálogo habitualmente, que mantenemos incluso diálogo informalmente con referentes, este, dirigentes de, de distintas fuerzas políticas que, que las tenemos hoy en la actualidad. Eh, sí. Hay una cuestión, si querés, más formal y la mantenemos, digamos. Bien, bien, Martín, no sé si quedó algo eh, que quieras no, no. decirnos, sino gracias, como siempre. Al pelo. Bueno, eh, que, que, tenga, que tengas buen día. Listo, gracias igualmente.